La historia no siempre la escriben los que ganan, a veces sí y a veces no. Es una mirada, una interpretación o una manera de ver la vida. Para conocer nuestra historia, nosotros tenemos a un amigo, Leonardo Damm. A ver qué historia nos trae hoy. Muy buenos días, Leo. ¿Cómo estás? Hola, Vilma. ¿Cómo te va? Muy bien, acá, escuchándote y deseoso de saber... ¿Qué nos traes hoy? ¿Por qué lugares nos vas a llevar en un viaje al tiempo, se diría así? <risa> bueno, hoy la mañana con mucho <risa> con mucho frío. Hoy hizo eh... bastante frío y eh, anduve recorriendo Patagones entre ayer ah, y ¿sí? hoy. Ah. ¿Y qué, ¿Qué viste de lindo Patagon? Y a ver, ¿qué te puedo decir? Primero, las, las estructuras, las casas. Eso ya me llama mucho la atención tan vieja justo pasé por por la casa de un conocido que me dijo que la casa la compró su abuelo en el 1900 y yo dije no tiene añitos la casa che <risa> cuántas generaciones han oh, ¿cuánta por ahí generaciones tremendo sí, sí. es yo igual soy viste de esas que ya se imaginan películas Yo dije pensar qué fantasmitas andarán por acá yo. claro sí sí vos sabés que hay mucha gente que llega sí. de, qué sé yo, de distintos lugares han tocado con algún Por ejemplo, gente de Venezuela, gente de Colombia uh -huh. Dice, yo no sé si ustedes lo sienten Dice, pero acá hay como una carga Hay una energía como que, que Se siente, dice que Debe ser el peso de la historia De tantas generaciones yo que han pasado por estos lugares Lo siento en Patagones eso, sabes En Patagones, sí? de por sí eh, Sí no, no quiero que quedara así en la radio Pero vos sabés que se siente Es como, no sé, sí, sí, se siente No sé cómo decirlo, quizás es así, es como una sensación <risa> me están haciendo acá. una sensación, viste de, de que han pasado muchas cosas y por ahí en otros lugares no, no, no lo sentís, mira que tenés historias y lugares recorridos pero se sienten en, en determinados lugares específicos, por ejemplo, en Mar del Plata en la casa que es el museo, el museo de Guillermo Vilas hoy, que es una casa muy antigua también, Ajá. de cuando se fundó la ciudad, se siente una energía no sabes, es como, ay... Y sí, se siente eso que vos estás diciendo, yo también lo siento. Bueno, <risa> bueno. Eso debe ser digamos este todas esas, esas generaciones diversas generaciones que han transitado, ¿no? por por esas por esos lugares, por esas calles, uh -huh. por esos, han habitado esas casas. Este, bueno, y hoy yo quería hablar un poquito de un aniversario que se va a cumplir mañana, 14 de julio, uh -huh. se cumple 70 años de una institución que tiene que ver un poco con esto que estamos hablando recién o mucho, en realidad. Eh, que es este el Museo de Manosi ¿eh? Mañana va a cumplir 70 jóvenes años, este, una institución que es bastante importante, digamos, para, para la comarca para, y para Patagones en particular, bueno, dada la, la, la antigüedad que tenemos, ¿no?, de ambas ciudades. Sí. Y bueno, como sabemos siempre, los museos son los lugares donde, donde donde se guarda la memoria, ¿eh? es el lugar de la memoria de la, de la comunidad. ¿sí? Ahí estoy viendo imágenes, que... Que... el Museo de Patagones, el museo donde estás vos... Exacto, tengo donde tengo el gusto de trabajar, sí ¡Ay, va! Sí, sí, wow. ¡Qué lindo! Este, y bueno, hoy en día el museo originalmente, bueno, se fundó, por supuesto, decíamos, el 14 de julio de 1951 Sí eh, Funcionó por un poco tiempo este, en dependencias del Colegio San José Y después, este, en pocas semanas, se trasladó eh, al ámbito del, del espacio de la municipalidad eh, Funcionaba en la parte digamos, donde mesa de entradas, ahora del municipio, para que la gente, digamos, que más joven se ubique, más o menos frente a la tienda que está ahí en la esquina, en sí. ese lugar funcionaba el, el museo antiguamente, y se llamaba Museo Francisco de Vierma, en ¿eh? honor al fundador, este y después, bueno, y ahí lo, lo, lo más importante es que la primera directora, el, el, el primer fundador, digamos, que fue Augusto sí. Tesari, intendente, hizo muchísimas cosas este, en Patagones, bueno, fue fundador del, del primer Jardín de Infantes, por ejemplo, el Jardín 901, uh -huh. bueno, también intervino en la fundación de, del museo, como te decía, y, este, digamos, cuando estaba ahí en los prolegómenos de hacerse la fundación, o sea, se genera una comisión de cultura, ¿eh? de la que él participaba este, siempre, nunca faltaba esas reuniones de la comisión de cultura, digamos que le daba una importancia trascendental. Muchas veces... Este, en la actualidad se dice, bueno, la, la, digamos como que, el, que el, los gobiernos no le dan por ahí importancia al, al tema cultural, o como que queda el último casillero en rellenar, ¿eh? se suele decir eso. El último orejón del carro Sí, muchas veces se escucha esa, esa cuestión. Pero este, en este caso Tesari le daba muchísima importancia y siempre estaba presente en las reuniones. Y bueno, y cuando hay que designar a una directora se presenta una terna, Y el intendente ¿Sí? elige a Emma Nozzi, que fue la primera directora, este, desde 1951 hasta eh, hasta que se jubiló prácticamente. ¿Y por eso y... le cambiaron el nombre? Sí, no, no, no, no, no no por eso, por ser la primera directora, sino por mucho más, ahora te voy contando. ¡Ay, ella se Después ella siguió, se designó como fue designada por... bueno, ahí en el medio hay un traspaso, el museo deja de ser municipal, y pasa a ser del Banco Provincia de Buenos Aires, eso en el contexto del traslado de la capital, eh, que intentó llevar adelante en ese momento el presidente Alfonsín, y bueno, eh, como la provincia de Buenos Aires iba a ceder nuevamente parte de su territorio para ser la nueva capital federal, este, la idea era de alguna manera preservar la identidad bonaerense en el, en el sur digamos, en la parte patagónica de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Y, bueno, por eso se gestionó esta cuestión de, de, de que el museo, que era municipal, la municipalidad iba a desaparecer porque iba a ser distrito federal. Eh, entonces, que ese patrimonio pasara a ser protegido, cuidado, eh, por, el, por la provincia de Buenos Aires a través de su banco. Y, bueno, y eso es lo que ocurre, efectivamente, el, el 22 de abril de 1988, el museo pasa a la órbita del Banco Provincia y sigue hasta la actualidad. Eh, en ese lugar. Y en el caso de, de por qué se le cambia el nombre, bueno, es más que nada, no tanto porque porque Emma era su directora, sino por todo su trabajo, eh, preservando el patrimonio histórico de, de, de Patagones eh, a lo largo de décadas. Eh, un trabajo Hoy todo el mundo sabe la importancia de la identidad, digamos, en términos de lo que significa la preservación del patrimonio histórico. Tanto material, hablando, qué sé yo, de los ranchos coloniales, uh -huh. como inmaterial, ¿sí? de la memoria de los antiguos pobladores, este, de, de dónde venían, qué hacían, qué Leo, trabajaban, este, la cotidianidad, sí. Para quien nos sí. escucha del otro lado y nunca fue al museo, nunca tuvo la oportunidad de entrar, recorrer, te pregunto, sí. ¿qué pueden encontrar en el museo? ¿Qué se puede observar? para aquellos peques que están en la casa y que están de vacaciones y que dicen, mira, ¿por qué estaría bueno que en algún momento fuéramos al museo? ¿Qué podrían ver ellos ahí? Bueno, se podría ver. Ahora, por el tema pandemia, el museo ver, todavía sigue digamos, con sus puertas cerradas. Pero, uh -huh. ni bien se libere esta cuestión, no es, digamos que, por suerte, parece que la cosa va mejorando mucho. Así que estimamos que en breve estaremos ya en condiciones de reabrir. ...lo que se encontrarían aquellos vecinos que, que van al museo... ...en primer lugar pasando al patio, tenían una cueva... ¿eh? ...estas cuevas, ah, son algunas ya. de las cuevas... Eh, ...que usaron los primeros pobladores eh, europeos... ¿eh? ...porque acá, acá ya había pobladores pobladores originarios... ...pero bueno, cuando llegan los europeos... ...se les hacía... ...se siento que les habían prometido casa, una vivienda... Digamos, eh, ...yunta de bueyes, herramientas, semillas... ...bueno, cuando llegan... ...de todo eso que les habían prometido prácticamente no había nada... Así que lo que se les ocurre es este, hacer cuevas, no eran cuevas naturales, sino que están hechas el profeso, digamos, a propósito, para que sirvieran de refugio, digamos. Para, para sí. En principio era para refugiarse de la inclemencia del tiempo, digamos, que venía el invierno, recordemos que esto se hace el 22 de abril, en julio ya se trasladan, digamos, en la margen sur, en julio ya se trasladan a la margen norte, uh -huh. y bueno, y ahí empiezan a, a excavar esas cuevas para refugiarse de, de la inclemencia del invierno, ¿cierto?, Y la realidad es que... ¿Esto más o menos en qué año? En 1779. Ajá. Casi 17. que me olvido la fecha. <ríe> Eso ocurre así. Entonces, esta, este refu estos refugios que iban a ser provisorios, de alguna manera, terminan siendo como cueva hogares, funcionando como cueva hogares durante casi 20 años, ¿eh? recién para 1800. Sí empiezan los vecinos a construir sus primeros ranchos, sus primeras casas. Este, antes de eso había así construcciones, pero eran más que nada oficiales dentro de lo que era el Fuerte de Carmen. Uh -huh. este, pero los vecinos continuaban viviendo en su mayoría en cuevas. ¿eh? Por eso había alrededor de 30 cuevas, en lo que hoy es el casco histórico de Patagones, y alguna por ahí un poquito más alejada, como son las cuevas de Laguna Grande, que era la cantidad de familias que llegaron originalmente este Acá la zona, la comarca Impresionante vivir en una cueva ¿ah? ¿eh? Eh, sí, este, en verano está fresquito, está bueno Pero en invierno no, no me puedo imaginar <risa> es una No, no, no, este, no, no Así que bueno y Así que el tema de, de, de esto de Ema de, de por qué se le puso su nombre Tiene que ver con esto, con esta preservación Con esta lucha, y sobre todo una lucha eh, Pensemos que Eh una lucha en solitario, siempre me imagino en la suerte de, de, de Quijote, ¿no es cierto?, de Emma luchando eh, en la década de 60, en la década de 70, nadie andaba este, preocupándose por preservar un, un rancho antiguo, una casa este, de, de muchas décadas, hasta de un siglo, como decías vos hoy, una casa sí. de 1900, a nadie le importaba, eh, bueno, esto es una cosa vieja, hay que tirarla, hay que modernizarse, ¿no es cierto?, había otra, digamos, había otra forma de, de ver las cosas en ese momento, sí, Y por ahí, la única, una de las, o una de las únicas personas que tenían más clara esta cuestión era Emma Así que ella andaba luchando, este, reuniéndose con las, con las autoridades municipales, con las autoridades este, en la materia a nivel nacional, que había, por supuesto, gente que pionera en este sentido. Y bueno, y a poquito, de y a poquito, bueno, logró que finalmente se hiciera una ordenanza protegiendo este, algunas algunas este, edilicias de Patagones, pero... Ahí ella toma conciencia de algo, que no alcanzaba con una ley, con una norma, con una ordenanza. Si la gente no se hacía cargo de ese patrimonio, no nos sirve de nada hacer una ordenanza. ¿eh? Entonces, ahí inició ella otra otra lucha, digamos, eh, que era que la, que, que la propia sociedad se hiciera cargo de ese interés, tuviera tomara conciencia del valor que tenía de, de preservar determinadas, determinado patrimonio. ¿no? Y bueno, siempre contamos esto cuando... Se produce parte de la demolición del, del bararte. ¿eh? Este, eh, muchos vecinos salieron a quejarse, hubo una, una, hizo una demolición de una casa antigua ahí en la zona del, del casco histórico eh, para reconstruirla después, para hacer otra cosa un poco más grande, pero bueno, este, hubo mucha repercusión en la sociedad, en los vecinos, y eso salió en todos los, los periódicos de circulación, este local y regional, en ese momento salió en la tapa de los diarios. ¿eh? O sea que Eso estaba indicando que, eh, que había cambiado la cosa. ¿eh? Ya no era lo que era durante la segunda mitad del siglo XX, ¿eh? que la gente demolía y allornaba sus casas, y le ponía uh -huh. ventanas más chiquitas, este, bajaba los techos para que el calor no se fuera tan alto ¿eh? en las casas antiguas. Bueno, todo eso había ido cambiando y había ya una preocupación de los vecinos que hoy en día sigue plenamente vigente eh, por preservar por cuidar este, lo que es de todos ¿no es cierto? De que los que nos, nos han legado de alguna manera los, los que nos precedieron así que bueno me encantó entonces está este, de cumpleaños estamos. sí estamos de cumpleaños y un poco la propuesta va a ser como te decía que las puertas siguen cerradas por bueno, uh -huh. el tema de la pandemia La propuesta va a ser este, toda virtual, vamos a ir siempre, tradicionalmente, cada aniversario que termina en cero, desde el museo se hace una muestra con las donaciones de los últimos 10 años. ¿sí? Con el, todo lo que hay, el patrimonio que tiene el museo son donaciones uh -huh. de los vecinos, ¿eh? vecinos de la comarca, de Parabones y de Viedma y de, de la zona también. Este, así que bueno, en esta oportunidad vamos a estar saliendo por nuestras redes sociales Este, con material, digamos, con las donaciones de los últimos 10 años y en algunos, en muchos casos, en realidad, con, con, con los donantes, ¿eh? que hablando un poquito de qué es lo que... Lo de que la historia del museo, objeto. Del objeto, claro, que eso es lo importante. Claro. ¿eh? Entonces, siempre, siempre un objeto tiene una historia este, muy rica detrás, ¿eh? que nos permite contar algo, porque si no un objeto antiguo por sí mismo... Digamos que para nosotros no tiene valor. No claro. Tiene valor en, en la medida que soporta una historia, un relato, este, una cuestión que hace a nuestra identidad. Así que bueno. ¡Qué lindo, este, Leo! En eso vamos a estar en estos días. Bueno, entonces mañana estarán de festejo. Mañana ya sí, mañana. Mañana, mañana sí, pero mañana. Mañana estarán de festejo. Sí. No, ¿Lo van a prolongar toda la semana? No, no, todo hasta que termine el año. <risa> ah, claro. Vamos a estar publicando Claro, son porque muchos, son 50 esos, años 60, claro. 70 70, vamos 70, vamos a 70 perdón, estoy dormida ah. eh, <risa> Vamos a estar publicando Cada semana Un, un video o algún material Qué lindo, Leo con eso. Así que de acá tenemos hasta fin de año para. Bueno, yo estoy ansiosa esperando a que ya se puedan abrir las puertas del museo. y a ir a conocer la cueva. Bueno, Ahí, porque que no... que nunca vi una. Manera, sí, sí. Nunca vi una. Vi, eh, bueno. eh, la, lo vi por televisión en Algo Va a Salir cuando andaba eh, creo que, creo que con vos fue, ¿no? Con, con Leo fue, que anduvieron recorriendo las cuevas. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Ahí va. Bueno, Leo. Te mando un beso, bueno. un abrazo, te agradezco por esta columna tan hermosa y le vamos a cantar mañana el feliz cumpleaños al <risa> bueno. Museo Emanosi. Bueno, bueno, no, te lo le por. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Este, bueno, te mando un abrazo como siempre y este, un abrazo también para Walter que anda por ahí y, y bueno, y un saludo para toda la audiencia. Saludo para vos también, de parte de la audiencia, seguro, y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Así será. Adiós. Adiós. Ahí estábamos con la columna de todos los martes de Leo Dan.